Antes que nada, gracias por estar siempre presente y por difundir la voz del accionar del Galpón. Sí, estuvimos presentes en las jornadas hospitalarias el día de ayer. Puntualmente hablando de nuestro proyecto que ya lleva varios años hacia atrás, que tiene que ver con、eh, la ESI y el asumiendo la ESI y lo que va a ser el desarrollo, ya lo que fue el desarrollo hasta el día de hoy y la propuesta de este año que es cerrar con un gran festival de, de artístico de ESI que se va a realizar、eh, el, la última semana de octubre o la primera de noviembre, todavía estamos este, viendo bien la fecha, con una amplia participación de 21 colegios. De nuestra localidad y otras localidades también, así que estamos súper entusiasmados, tanto nuestros pibes como nosotros. ¿De qué manera estuvieron participando en esta jornada? En esta jornada, primero hablamos de, de este proyecto y ahora, hoy, ya en un ratito más, me voy para allá para hablar de la actualidad en sífilis, de estos nuevos casos que estamos teniendo y la situación actual que estamos y que tiene que ver con el brote epidémico. Que tuvimos igualmente desde el año 2023, con una alza de casos que no, no dejan de llegar, lamentablemente, y a veces con sintomatología un poco más、eh, avanzada. Hablando de infección, infección de transmisión sexual, el día de mañana van a estar realizando test en el Centro Cultural. Sí, por supuesto, no paramos. El galpón no para, siempre estamos en contacto con nuestra comunidad y, y respondiendo los, al llamado, a diferentes este, llamados que tenemos desde la, desde la comunidad. Y en este caso vamos a hablar este, nuevamente de ITS, vamos a estar con testeos de VIH, sífilis, hepatitis C y con nuestra voz,、eh, y, y como decimos nosotros, panfleteando un poco y tratando de transmitir esta realidad que, que nos afecta a todos y un poquito más, quizás, al grupo. De personas、eh, más jóvenes, por decirlo así. En la realidad,、eh, que nos dicen los números que entre los 25 y los 35 años tenemos el grupo más afectado de personas con respecto a las ITS, así que a donde están esas personas intentamos también estar nosotros para llevar nuestra palabra, nuestro mensaje y, por supuesto, el testeo rápido. A partir de d i c o r a ellos se van a encontrar mañana en el Centro Cultural. Vamos a estar desde las 18 horas hasta las 22 horas. Este, creo que comienza en esa hora el, el evento. No sé si comienza a las 18 o a las 17 horas, pero bueno, nosotros programados estamos desde las 18 en adelante y bueno, y hasta que termine el evento, que creo que es a las 10, 11 de la noche. O más, más tarde, si vos, es probable que s i g a n más tarde. Bueno, nosotros hasta las 10.